date La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos el enredando las mañanas. Estamos aquí en esta en esta edición profundizando la cuestión latinoamericana, la cuestión local, la cuestión electoral, la cuestión ambiental. De todo un poco estamos así enlazando, enredándonos en estas distintas temáticas, ¿no? Enredadísimos desde Punilla hoy este lunes y tenemos en el estudio la presencia nada menos que el abogado René Amsler, abogado ambientalista, para seguir hablando un poco de ambiente en este enredando de hoy. ¿Cómo está René? Futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, qué grande, lea, no te olvidaste de decirlo. Muchas gracias, como siempre, muy contento de estar por acá con este grupo tan lindo de trabajo. Muy bien, René. Y bueno, decíamos, enredándonos en temas electorales, en temas ambientales, en temas latinoamericanos y bueno, todos los pronósticos indican que el Frente de, de de todas de todos ganaría las elecciones presidenciales y un tema a discutir será la cuestión ambiental, qué nos depara, qué nos depararán las políticas ambientales en los próximos 4 años. Sí, bueno, parece que se dice poco al respecto cuando uno mira la la gira, digamos, de Fernández, de Cristina ni hablar que me parece que se refiere más a lo a algo más autorreferencial de la publicación de su libro y demás. Eh, pero no se advierten eh en sus discursos, excepto uno, que ahora lo voy a mencionar, eh ningún tipo de análisis ni, ni aborda el tema ambiental en particular, ¿no? Uh -huh. Eh, él solamente el otro día vi este estuvo en Salta y aparentemente había algunas este presentes en su en su charla eh evidentemente movimientos ambientales con carteles y entonces salió y dijo no y y basta de desmontes en Salta, ¿no? Ah, sí, se usó en la última declaración. Creo que era específico para Salta. De sí. todas maneras dijo basta de desmonte, que fue lo que que justo en, en el marco en donde este la Bulrich le está haciendo a, a Greenpeace. Sí, perdón, eh, Salta es una de las provincias que más índice de desmonte tiene en el mundo eh o sea que no, no no cabe otro comentario. Sí, como mínimo, ¿no? Este, pero a, sí, además Salta sabemos que incluso judicialmente eh ha ha logrado antecedentes muy importantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por Recordanos, ejemplo, no sé si ese es antecedente. Y el antecedente principal eh es un caso en el cual se habían presentado desmontes, pero se eh, se habían habilitado desmontes pero parciales. Entonces, bueno, habilitaban uno de tantas de 100 hectáreas por acá, otra de 200 por allá, otra de 300 por allá, pero cuando sumaban toda, sumaba varios millones de hectáreas y y un, no no solamente de de de, de, de, de desmonte y sino todo lo que implica eh afectando también a comunidades originarias o o tierra de comunidad originaria, o sea, eh Saladino es el caso más emblemático eh de y eh, que luego además fue muy recordado por las inundaciones en Salta, no sé si recuerdan, uh -huh. ¿no? Lo desastroso que fue. Y bueno, pero en definitiva digo, ¿qué y qué pasa? ¿Y qué pasa con la plataforma electoral? Básicamente más allá de lo que decimos en las campañas, o lo que digan en las campañas, sino qué es lo que han puesto por escrito y se han comprometido eh por escrito este ante la Cámara este Nacional Electoral, que es donde se debe presentar la plataforma. La plataforma electoral es un instrumento electoral, pero también un instrumento legal, digamos. Uh -huh. Tienen que hacerlo, ¿no? Sí, si sí. yo veo bien lo que trajiste acá RN, este escrito dice Plataforma Electoral Frente de Todos Ambiente y Desarrollo Sustentable. Exacto, eh, un capítulo me sorprendió advertir un capítulo específico sobre ambiente y desarrollo sustentable. Entonces nos preguntamos ¿cuál es la mirada del Frente de Todos? Sí, este frente a la problemática ambiental. Primero, ya es un muy buen dato que tiene una mirada, ¿sí? Y que le llama ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? Uh -huh. No dice ecología linda, vivan las mariposas, eh, vamos por más si se puede. Dicen ambiente y desarrollo sustentable, no es poco. Yo claro. creo que está tratando de poner una mirada positiva, ¿no? A la Sí, sub... hay como decían Maristeles Vanpa, sociólogo Enrique Viale, abogado, decían, el problema el kirchnerismo es que tomaba el ambiente como un punto ciego, no era como un tema a tratar, quizás, o no era un no estaba no es forma parte de su discurso. Entonces yo a eso le sumo que cuando asume el macrismo ese punto ciego lo rellena el macrismo con una mirada muy conservadora new age, eh cosmética, cosmética, como, di como dijo Bruno Rodríguez en en la ONU, este chico argentino de 18 años que acompañó a Greta Thunberg en uh -huh. la ONU la semana pasada y que dio tanto que hablar. Y casualmente, ya que hablamos de él, eh uno de los este el, el, el, les, les leo textualmente lo que dice el primer párrafo, ¿no? Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha contra el cambio climático. Es decir, toma como puntal de las problemáticas ambientales el cambio climático y dice, sigue, es imperioso que las distintas naciones de respuesta a los reclamos de los científicos. Vuelvo ahora a Greta Thunberg y a y a Bruno Rodríguez, ¿no? Esto de uh -huh. escuchen a los científicos, ya se lo están diciendo. Y de la encíclica Laudato Si. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? lo que nos trae. La nombra textualmente la encíclica Laudato si, el texto del Papa. Uh -huh. El texto, ah eh, claro, el texto del Papa Francisco, ¿no? que se sacó hace unos 3, 4 años apenas asume, saca su encíclica, ¿no? Sobre la urgencia de los cambios de hábitos y miren por dónde lo mira, uh -huh. lo mira bien, ¿eh? Cambios de hábitos de producción y de consumo. Ajá. Que impliquen una economía circular que Yo agregaría circular virtuosa que modifique la concepción extractivista que se tiene sobre la naturaleza. Si se dan cuenta, para cualquiera que está en cualquier movimiento ambiental, advierte que está de alguna manera resumiendo los puntos más esenciales. Pero Fernández ya ya avisó que está todo bien con la barricol. Esta es la cuestión, digo, desde qué lugar quien me está diciendo que está todo bien con la Barry Gold, que me está hablando del litio como el la el gran el, la gran solución a los a, a los problemas del endeudamiento. Este a la vez eh es parte, digamos, fundamental de esta propuesta, uh -huh. ¿no? Esto en realidad es una expresión, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha bla bla bla. Es imperioso que las distintas Naciones de respuesta a los reclamos de los científicos de la encíclica Laudato Si ¿sí? Sobre la urgencia de los cambios de hábitos de producción y de consumo Yo creo que si uno mira el ambientalismo bien mirado de, Luego de mucho estudiar y luchar y participar Entiende que básicamente la problemática humana del ambientalismo Son los hábitos, la, los circuitos de producción y de consumo Ok uh -huh. Bien, ese sería como el primer párrafo, presentación y como decíamos, nos genera ahí la cuestión por qué desde lo discursivo de Alberto Fernández viene diciendo, bueno, para salir de la crisis económica, litio y vaca muerto, sí. vaca muerte y litio. Entonces, la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿cuál sería la, lo concreto a la hora de poner en práctica este primer párrafo? <risa> Yo creo que de de alguna manera eh eso es lo que lo que lo que proponen, ya también se los voy adelantando, uh -huh. es un pacto federal ambiental de desarrollo entre nación provincias y municipios. Sí, hacés bien en anotarlo porque eso lo van a repetir. Ese va a ser el instrumento. Y los actores económicos y sociales, es decir, no solamente las entidades, digamos, este republicanas por decir así, este eh nación, provincia y municipio, sino los actores económicos y sociales. Eh, ponen cierto lugar, digamos, también de, de, de instrumentador a la Cofema, en definitiva, ¿qué es esto? El Consejo Federal de Ambiente, exactamente. Consejo Federal de Ambiente creado por la Ley General del Ambiente. Uh -huh. Eh que prácticamente no existe. <risa> eh Y sigue diciendo, no, la situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. Esto es interesante, porque hay quienes dicen, "No, la Argentina está todo bien, el problema del calentamiento global o del cambio climático es un problema de las grandes industrias." No, no, no, la situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica ha ha habido un aumento en las actuales políticas neoliberales. Qué interesante, ¿no? La pesada herencia ¿Acaso ahora el problema es de las políticas neoliberales? Yo tengo mis serias dudas. ¿Qué ha sido las políticas neoliberales las que han generado necesariamente la problemática del cambio climático? Y depende de que llamemos neoliberales, digamos. Si hablamos de los 90, sí. Eh, si hablamos de Cambiemos, también. Lo que pasa es que también lo que fue en el periodo progresista, podemos decir, su costado neoliberal es en base a eso, es ceder. Su, los propios los propios bienes comunes en manera fe ciega transnacionales Exacto. bueno ese es un costado neoliberal Claro, eso es esa es la forma neoliberal de verla, pero me parece que lo que debió haber dicho pero que no se anima tendría que haber dicho capitalismo, es el capitalismo bueno. el problema, no el neoliberalismo. Bueno, ahí nos llevaría la discusión <risa> si discusión. hay voluntad o no del frente de todo de hablar en contra del capitalismo, me parece. Ese es el gran Compartiendo el capital no era? Pero si estamos bueno, hablando de cambiar el sistema de producción, como dice, y de consumo. Y de consumo, no, no, hablamos, no hablamos de cualquier capitalismo, sino de aquel capitalismo que como finalidad última conlleva al imperialismo. Acá hablamos de capitalismo y queremos sí. hablar todo, pero ¿qué pasa el micrófono? No, no, eh, aclaro, quizás bueno, eh, metí el tema como para generar un pequeño debate en la mesa, pero quiero decir que el problema no eh, más allá del capitalismo, no si lo fuera, si algún capitalismo virtuoso, etcétera eh o ambientalista si vos querés o respetuoso, eh así eh, me parece que me parece un poco chicanero esto de hablar del neoliberalismo como el único responsable de los dramas dietales, claro. vamos a dejarlo claramente, o sea, este eh un Chernóbil no se dio precisamente en un ámbito liberal, o sea, eh, eh digamos los, las problemáticas ambientales trascienden completamente incluso las ideologías clásicas desde este punto de vista. No, igual yo por eso digo, eh no es que defienda lo que lo redactaron ni nada, pero eh simplemente que creo que hay que reprofundizar la palabra neoliberalismo en base a que lo tomamos como si fuera algo que dura solo en los gobiernos en periodos gubernamentales, Exacto. pero bueno, también bien eh, uno también lo interioriza el neoliberalismo también en determinadas políticas progresistas, digamos, uh -huh. tal punto que ocurre exactamente lo que dice este párrafo que naturalizamos que eh, ya de por sí que una transnacional a ver le desede los bienes comunes tiene un costado nivelero neoliberal como así también que lo lo no naturalicemos eso que que la Barry Gold te invierta para crear un hospital, etcétera, todo eso todas esas cuestiones que uno lo tiene interiorizado. Este, por eso digo, no es que defienda lo que lo redactaron, pero simplete me parece que hay que este reprofundizar de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, que no se reduce solo a un periodo gubernamental, me sí, parece. Sí, yo creo que sí más allá de eso, es verdad, es cierto, el el el neoliberalismo tal como nosotros lo hemos conocido en los últimos 4 años nos ha planteado una especie de ecologismo cosmético. Uh -huh. Eh, siempre nunca olvidaré la frase de Macri cuando dice hay que abrigarse en invierno en lugar de de seguir usando o o vamos a encarecerte el gas para que te abrigue en invierno y hagas ecologismo un, de un ecologismo derecha, de eso derecha. es lo que decimos, Entonces, claro. Entonces, eh, pero me parece importante que nosotros podamos visar esto, uh -huh. porque estas son las trampas que nos va planteando la, el futuro, digamos, este acerca de cómo ir resolviendo la cuestión. Acá unos unos jóvenes, y esto no es poco, este, este nos nos están gritando corten la, eh, uh -huh. ¿no? Entonces, uno dice Desde qué manera y en qué momento se dará ese corte y si esto presenta un gradualismo, o sea, defiendo la Barricgol, pero por otra parte digo que tenemos un problema de producción y consumo y tenemos que cambiarlo. Y por otra parte dice eh que que los cambios en producción y consumo impliquen una economía circular que modifique la concepción extractivista Exacto. que se tiene sobre la naturaleza, o sea, es muy claro y es muy contradictorio con lo que se está proponiendo en la práctica hoy. Bueno, creo que sí, creo que el frente de todos básicamente este frente que este es es, es por naturaleza será contradictorio, creo que se dará ahí una dialéctica para hablar en, en términos <risa> este políticos eh filosóficos, la una dialéctica interna, creo que hay que nos tenemos que invitar todes a a a dar esa esa discusión interna, pero claramente se va a presentar así no es poco que lo hayan puesto en su plataforma electoral. Esto uh -huh. es, lo, es el dato que quiero decir, claro. ¿no? Eh de, este hacer una crítica al extractivismo como este forma de producción y de consumo, como método de producción y consumo, ya es un paso gigantesco, ¿no? Bien. Y la bueno, vamos a ir a las cuestiones concretas entonces o bueno, cuestiones concretas, me parece que ya te tiene unas cuantas, la creación del Cofema, ah, no, no, a mí me interesaba, por ejemplo, Perdón, del Consejo Federal este, Ambiental es, es, a ah, Consejo Federal Ambiental, porque el Cofema aunque no funcione existe. No, el Cofema existe, pero lo que propones es un pacto federal, es decir, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Quiénes eran la, la quiénes eran las entidades que participarían provincias? eh provincia, nación, provincia, municipios y los actores económicos y sociales. ¿Y qué serían los actores bueno, económicos sociales? Ahí está la gran discusión. Eso habría que habría ah, que Ah, bueno, ahí hay un ahí... gran no, no, pero sí, un gran consenso sobre el uso y manejo de sustento sí. de suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su Dice, el, perdón, buenas prácticas productivas, así lo dice. Sí, que bien. garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo. Mhm. Uh -huh, bien. Ojo con esto que buenas prácticas es una palabra muy utilizada también las buenas prácticas agrícolas. Agrícola. agrícola Ahí hay una mira, hay un debate discursivo muy interesante. Siembra cuando ocurren inundaciones hay un sector que dice esto es culpa de la siembra directa. Pero el pero el otro sector dice, "No, esto es no, gracias a la siembra directa, esto hubiera sido peor." Y uno se pregunta, "¿Cómo puede ser contradictorios?" Y la explicación sabes cuál es. Cuando hablamos de siembra directa, por un lado se lo reduce a una cuestión física, es decir, ¿cómo harás la tierra con menor impacto? Y entonces, como genera menos impacto en el físico de la tierra, no se despedaza el suelo y por ende la inundación no genera tanto impacto. Entonces dicen, "Entonces la siembra directa es buena." pero si vos amplías la mirada de que es físico, químico, biológico, ahí le agregás la sustancia química que le agregás, el impacto de los seres vivos que interactúan en ese ecosistema y ahí nomás genera un impacto distinto a lo que es la inundación en sí. Entonces, creo que eso de esos en esos términos me parece que ahí va a desencadenar lo que se está viviendo hoy día, una batalla discursiva sobre de qué hablamos cuando hablamos de siembra directa, depende de lo que los de a qué hablamos cuando hablamos de siembra directa, si impacta positivo o negativamente una inundación. Sí, más allá del tipo de siembra, sabemos que la que que que la sojaización uh -huh. es la que cre, es la que está creando el mayor este impacto en las inundaciones por el, por por la el mal uso del suelo, la falta uh -huh. de rotación, etcétera, o sea, claro. sobre todo por el desmonte, básicamente sí, por el sí. desmonte y por y cómo avanza y viene avanzando, este continuamente ese desmonte Claro, ahí por eso digo, ese <risa> término ahí está avivando nuevamente la discusión de hoy en día de qué hablamos cuando hablamos de sendera directa. Exacto. Y si querés para ya cerrar algunos temas más concretos que me interesaba mencionar sobre la plataforma, los recomiendo al a la audiencia leerlo frente a todos, plataforma sí. y hay un capítulo que es la plataforma eh, concretamente ambiental, este muy simple de acceder por internet, no hay que hacer nada raro. Eh, habla de potenciar a través del Estado de nuevas prácticas agroecológicas Uh -huh. en el marco de nuestra soberanía alimentaria. Bien. No es poco. Y de una vida saludable. ¿Mm? Habla de mitigar las consecuencias de cambio climático de las inundaciones y los periodos de sequía a través de un ordenamiento territorial. Lo menciona. Que permita uh -huh. un uso y manejo responsable del suelo. Empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas. Esto es interesante, ¿no? Ah, la ciudadanía que hay que empoderar. El, <ríe> el manejo de los residuos sólidos urbanos el reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público por el privado. Ese me parece un dato a subrayar porque parece que los gobernantes olvidan estos detalles, la fundamental importancia. Ya te digo que acá hay hay un quilombo acá porque cuando hablamos de transporte privado estamos hablando de Robert Turki, el de la Secretaría General de esa que maneja el tren Nuevo Central Argentino, que transporta los granos de la Pampa Húmeda, los minerales de la Alumbrera, pero es de público conocimiento que Urquía es amigo de Alberto Fernández, entonces yo creo que en la práctica de esto se tendría que expropiar el Nuevo Central Argentino, entonces me parece que sea una utilidad para las economías realmente regionales y no para el servicio de las Yo multinacionales. Yo creo para para mí eh bueno, hablas de tren y justamente para también por eso lo remarco, nosotros tenemos o sabemos un conflicto local sobre la construcción de una autovía mientras hay un tren que sube por la montaña, mientras pasa un ferrocarril que llega que hace 150 km y podría llegar a todos los pueblos y transportar a mucha más gente, incluso bienes, que esa autovía Este, entonces, esto es un puntal interesante, ¿no? Para proponer, si bueno, si, si nosotros como plataforma entendemos la importancia de de levantar, digamos, de de re, de utilizar el transporte público por sobre el privado, que ya no hace falta decirlo, ¿no? Ambientalmente va a ser superior, ni hablar si hablamos del ferrocarril, sería importantísimo y que llegue esa voz también, ¿no? Y que se ponga como condición, porque ya no estamos hablando de cosas lindas que nos gustan, la mariposa y lo arbolito. Estamos hablando de categóricas este mandatos constitucionales para las autoridades, para los funcionarios y también para nosotros como ciudadanos. Habla del uso, habla del consumo responsable, del buen vivir. Del sí, buen vivir, de un buen vivir. Nos, nos trae varias varios conceptos, ¿no? además de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales, es decir, también me está hablando de participación ciudadana. A su manera no ha dejado de hablar de los elementos esenciales y básicos que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a todas las problemáticas ambientales. Yo lo veo como positivo por lo menos tener esto. Uh -huh. De no tener esto ya estaríamos preocupados. De hecho, traté de buscar las las demás plataformas y cambiemos, por ejemplo, no tiene siquiera un capítulo ambiental. Uh -huh. ¿Sí? Es, decir, es juntos por el poco, cambio, eh, o juntos por el cambio, como se dice. Eh es muy, es muy no, notable, la palabra ambiente ni siquiera se menciona en ninguno de sus párrafos. Entonces me llama mucho la atención. No estoy haciendo, a ver, con esto ningún tipo de política. Estoy mirando justamente desde los criterios que miramos del derecho ambiental y la mirada ambiental sobre el territorio y qué es lo que se está dando en la realidad. Sí, a mí también me me emociona mucho ver la palabra ambiente, perdón, en este tipo de plataforma, sobre todo en esta parte, mira qué dice soberanía alimentaria, ¿no? Que a través del Estado se potencien nuevas prácticas agroecológicas, o sea, estamos hablando de un cambio de modelo que está está muy linda las palabritas, la verdad que sí me estoy emocionando, pero vamos a ver realmente en en la práctica cuáles son las políticas, ¿no? a, a nivel nacional en cuestión de ambiente que se llevan adelante. Sí, estoy de acuerdo, creo igual que más que vamos a ver, lo que propongo es vamos a hacer, vamos a hacer que esto tipo le quede claro que esto es lo que estamos esperando, no es poco que esté por escrito, podrían haber escrito cualquier eh, permiso, ¿no? cansada, ¿no? A nivel de hablar de cuestiones ambientales y ecológicas se dice de todo, así como este macrivino, bueno, nos vamos a abrigar más para consumir menos menos gas, <ríe> este, eh, pero esto lo están diciendo por lo menos están diciendo de un lugar que creo que empatiza, empatiza con las luchas, ahora Quiero seguir en adelante, no es una cuestión de terceros, nosotros somos los que tenemos que estar ahí señalando esto. Por eso de hecho vengo a hablar de esto hoy. <risa> muy bien, René, muy interesante. Ya quiero yo creo que el pronóstico que va a ver es que si se lleva a cabo el pacto federal ambiental, me parece que una disputa será quiénes serán los que van a participar de ese pacto, me parece. Como ¿no? siempre. Ya esa es la la primer pregunta y la primer discusión, es más, creo que es la más importante. Muy bien. Muchas gracias, René. <risa> Muchas gracias a todos. Muy bien, un análisis interesante, profundo, eh, analítico eh crítico sobre bueno, la plataforma del análisis, la costa ambiental del frente de todos y todas de cara a los próximos eh 4 años. Lucas, eh qué no vas a qué tenemos a ver, a ver qué tenemos Ma madre resistencia de la vela puerca, le escuchamos.